De manera tal de tener respiros cada tres meses. Pero parece que la cosa no va en ese sentido, por lo menos viene bastante trabada. Lo tenemos le agradecemos a Rodrigo Vicente de la Asociación de Trabajadores del Estado de ATE para hablar con nosotros. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sofía y Walter te saludan. Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Y buen día a todos los oyentes. Gracias. Bueno, de nuestra parte preocupados por el panorama, pero bueno, ustedes también ya han declarado que están en estado de asamblea permanente para toda la administración pública. Contanos qué sensación te dejó la, la, la reunión de ayer. Bueno, la, la sensación es la misma que nos viene dejando cada una de las reuniones. Eh, una eh, sensación de, de dilatar los tiempos, de de seguir cumpliendo con esa premisa que el gobierno planteó eh, en los primeras en las primeras reuniones de este año las primeras reuniones paritarias de que no iban a poder eh, dar porcentajes de aumento pero iban a poder seguir eh, seguir la inflación por toda la crisis económica y la deuda que tenía la provincia eh, la verdad es que la misma sensación, volvemos nuevamente con un esquema de suma fija lo único ...que se puede rescatar es que se sigue hablando ahora sí de permanencia en el salario... ...porque recordemos que lo que fue enero y febrero eran bonos por única vez... ...que no quedaba permanente en el salario y bueno, eso perjudicaba aún más eh, a los trabajadores... ...en este caso en el último acuerdo salarial eh, sí fueron permanentes las sumas... ...llevando a un mínimo de 500.000 pesos a los trabajadores estatales el cual eh, por lo menos comenzábamos a recuperar salario. Bueno, eso es lo que nosotros planteamos ayer. Necesitamos seguir recuperando salario para no perder el eh, poder adquisitivo de los estatales y más en un periodo de que los precios de los bienes y servicios siguen aumentando. Eh, hemos marcado la insuficiencia automáticamente ante estos eh, tres, estas tres sumas que van de, de 50.000 a 70.000 pesos según la categoría y el agrupamiento porque la verdad que nos parece irrisorio que con esa suma se pueda eh, estar discutiendo en el mes de abril. Eh, en ese sentido estamos pidiendo más esfuerzos de parte del gobierno y realmente que sea una propuesta que, que podamos analizar mhm uh -huh. eh, y en concreto qué tarea le dejan usted digo porque ahí nos contás que ustedes ya declaran insuficiente imagina la reunión dice no con esto no podemos no lo podemos analizar y le dicen lastra, volvemos la semana que viene pero qué tarea le dejan ahí a, a quien representa el gobierno bueno la tarea de que tienen ahora es de seguir exprimiendo sus su, su caja o sea eh, tienen que seguir intentando de ver de qué manera pueden aumentar a los trabajadores las propuestas Eh, nosotros, eh, como decíamos, lamentablemente nos cuesta ir y proponer algo eh, que sea necesario, digamos por por decir una, de una manera, ir a pedir un 20%, un 30% de aumento, porque ya tenemos la negativa directamente en esta mesa, de que se va a tratar de sumas fijas y no va a haber porcentajes y se va a tratar de lo que el gobierno puede pagar. Entonces, si de, si desde ese lugar no se va a mover el gobierno, tenemos que estar, entonces, discutiendo dentro de, de sus de sus reglas, discutiendo lo mejor para los trabajadores. Por eso se, se dificulta, se complica, por eso se pasa a cuartos intermedios, porque no nos ponemos de acuerdo porque no hay es suma que alcance eh, y bueno nos ha pasado también eh, incluso en la mesa de salud no es cierto uh -huh. eh, que cuál es la situación de los de, del personal auxiliar de las escuelas eh, tengo entendido que ustedes pidieron que de una vez se eh, pase eh, a planta Ahí era una promesa que tenían de la gestión anterior que esta gestión un poco dice que no que no va a respetar por ahora no lo está haciendo qué es lo que nos puede contar bueno en principio nosotros lo que pedimos con urgencia es el pase a contrato de quienes están cobrando a través de horas cátedras. Eh, hay un, un, un una cantidad de trabajadores, porteras y porteros, que al cobrar por horas cátedras no llegaron a los 500.000 pesos en su salario, porque tienen otra forma de liquidación a través de educación con respecto a, lo, a los puntos, y en ese sentido nosotros necesitamos que, como tienen igual tarea deberían tener igual remuneración eso es algo que estamos pidiendo no solo de la mesa paritaria sino también a la ministra de educación eh, para que se pueda regularizar y obviamente que una vez regularizados eh, esos contratos eh, hay que pedir el paso a planta permanente uh -huh. y el vuelvo a esto de hacer no cuarto intermedio que mejoren la oferta este salarial eh, que ya se que insuficiente que que sería por lo menos que los montos de las suma sean mayores sería eh, algo bueno por lo menos bueno si esa es la, la metodología que plantea el gobierno que en la que puede transitar la discusión mm. no no tenemos posibilidades de que lleguen un día y pongan un, un porcentaje sobre la mesa. Es por lo menos lo que ha planteado el gobernador en sus discursos y lo que nos han planteado nosotros los paritarios en esa mesa. Eh, esperemos que eh, se pueda llegar a alguna suma que podamos discutirla. Si es así y si van a mantener esa ese tipo de propuestas, bueno, que haya algo que podamos discutir y que realmente, eh, para eh, digamos que sea... Eh, importante para los trabajadores para lo que es el mes de abril. Uh -huh. eh, Tienen plenario, están esperando la nueva mesa de la función pública para ser plenario, están en Asamblea Permanente, es lo que han eh, por lo menos dado a conocer, ¿qué, qué nos puede contar? Bueno, nosotros tenemos eh, la próxima reunión luego del cuarto intermedio el día miércoles a las 11 de la mañana y dentro del sindicato que vamos a estar anunciando en las próximas horas, tenemos un congreso el día martes ah. eh, en la ciudad de Viedma, donde seguramente, más allá de que nuestro congreso anual ordinario y extraordinario, en el cual uno eh, pone a disposición la memoria, el balance de todo el año 2023, vamos a utilizar igual ese congreso para tomar definiciones eh, directas en base a la reunión paritaria del, del día siguiente. Uh -huh. eh, Vicente, lo último y eh, agradeciendo ¿Qué, ¿Qué lectura, o sea, ustedes saludaron en buena hora Porque lo venían pidiendo el análisis de un convenio colectivo de trabajo Pero en este contexto suena como raro, ¿no? Fue como decir, che, ahora que estamos este Podríamos discutir aquello que ustedes me venían pidiendo fue Es como, en este contexto eh, Yo sé que en cualquier contexto es bueno discutirlo Pero digo, es como, suena raro, ¿no? Bueno, lo importante es la definición mm. Es que pueda el gobierno definir en eh, causar ese camino que nosotros habíamos intentado, ya finalizando el gobierno anterior de Bertinec y después eh, con el gobierno de Carreras, que fueron un par de reuniones y que no hubo continuidad, eh, para nosotros es muy importante, porque un convenio colectivo de trabajo eh, trae muchas soluciones a las problemáticas que hoy justamente están viviendo los trabajadores. Por ejemplo... Todo lo que está viviendo los trabajadores de salud por un convenio colectivo sectorial de salud se podría eh, mejorarse podría ordenar eh, lo que es salarial también un convenio colectivo y que que todas las sumas estén en blanco o sea que debería llegar junto con el convenio un blanqueo total de sumas eh, de todos los estatales venemedinos eh, bueno son muchos los beneficios que tiene por eso nosotros exploramos y en buena hora que podamos discutirlo y esperemos que en esta oportunidad tenga la seriedad que se merece. Mm, que prospere, digamos, que no sea solo un anuncio. Exactamente, que no sea un anuncio eh, y, y que se pueda discutir realmente en cada uno de los, de los sectores y que podamos pasar rápidamente a los sectoriales que son los que le interesan a cada uno de, de las áreas del Estado. Lo último, Vicente, es... Eh, el gobernador dijo esta semana que le gustaría que haya como... muy mesa de mesa la Función Pública trimestralmente, que hayan acuerdos trimestrales. Uno considera, ve observa que lo ve como muy complicado esto. ¿Usted qué cree? ¿Que se puede dar esto de hacer cada tres meses acuerdos? Y bueno, si llegan con propuestas como la que vinieron a la mesa ayer, no creo que pueda eh, que pueda pasar más de un mes la discusión. Eh, la verdad que este está muy lejos de ser trimestral y lo que proponen eh, no alcanza a, a que los trabajadores lleguen a fin de mes. Debemos subir eh, el, el, el, el salario mínimo, debemos subirlo más, debemos darle la posibilidad a todos los trabajadores que están por encima de la canasta básica. Eh, yo creo que eh, se podría discutir siempre con el esfuerzo importante de parte del gobierno. Vicente, gracias por estos minutos. Bueno, estaremos atentos al Congreso del martes. Entonces, acá en Viedma, el Congreso de ATE. Sí, sí, el martes a partir de las 9 de la mañana estará funcionando ya el Congreso en, en la ciudad capital de Viena. Abrazo grande, hasta pronto. Hasta luego, muchas gracias. Rodrigo Vicente, la Asociación de Trabajadores del Estado, presente ayer en la reunión de la Mesa de la Función Pública.